El sentido que tiene eso que solemos mencionar, solemos escuchar o solemos andar buscando esta cuestión de la identidad del país que tiene pocos años y que tenemos que trabajar culturalmente y que tenemos que buscarnos es justamente que desde hace unos días estamos buscándonos a través de este mecanismo que volvió a funcionar este año después de un aplazamiento por la cuestión de la pandemia. Estoy hablando de que desde el 16 de marzo y hasta el 18 de mayo que está por venir está funcionando, está habilitado el censo eh, digital, incluso ahora ya empezó a caminarse por las poblaciones pero eh, la idea es que la población de la Argentina responda un cuestionario en línea o presencialmente con datos fehacientes de cuál es la base de la vida en este territorio tan hermoso y tan, eh, tan pacífico además en algún sentido que nos cobija, que nos cobija como ya cobijaba a tantos cuando llegaron los barcos europeos. Para hablar de la identidad y del censo nacional es que hoy estamos en contacto con Gabriel Jofré, él es el huerquén de Malalhueche, es una comunidad mapuche, ahora nos va a decir bien, bien de dónde. Gabriel, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. May, may, buenas tardes, Juan Pablo. Eh, sí, bueno soy Gabriel Jofre, cheta Huerquén, soy huerquén de una organización territorial que reúne a comunidades mapuche, mapuche pehuenche aquí en el sur de Mendoza, eh, en el norte del territorio ancestral mapuche, decimos, Picún Mapo. así que ahora les estoy hablando aquí desde Mendoza. Muy bien, hermosa tierra Gabriel, eh, hermoso como el de todo el territorio que, que reconocemos hoy por hoy como la Argentina y también hermoso el abanico, el colorido de culturas y de sentidos eh, que tienen mucho que ver con lo territorial, Gabriel, digo a propósito de nuestras hermanas y hermanos de los pueblos originarios. Eh, de alguna manera, muchos, muchas nos sentimos, en parte, a pesar de que somos blanquitos, eh, sabemos que hay sangre originaria en nuestras familias, pero hasta ahora no había un mecanismo que lo pudiera mostrar, que nos pudiera mostrar que la Argentina es este, plurinacional, si se quiere. Eh, es por eso que queríamos reflejar, Gabriel, la campaña en la que se pusieron para que el censo recogiera estos datos. ¿Nos contás un poco, por favor? Queréis. Bueno, un poquito nada más de historia. Desde el año 2002 se incorporó, digamos, un mecanismo complementario, una encuesta complementaria que terminó dando las bases para que en el año 2010 se pudiera incorporar en, una, en uno de los formularios del censo, un formulario que se aplicó de forma aleatoria en ciudades de más de 50.000 habitantes y en forma directa en ciudades o en zonas rurales de menos de 50.000 habitantes, que hacía la pregunta sobre eh, si se reconocían este, descendientes o miembros de un pueblo indígena y de qué pueblo, y también el de los afrodescendientes. ¿no? Eh, este proceso del 2010, se dio en una instancia, como le decía, aleatoria, en una instancia este, de formularios que no se aplicaban en, toda la, en todos los hogares, sino en, una, en, algunas, en algunos momentos, digamos, en algunos espacios de la, este, de la población. Ahora se está aplicando, da como un paso definitivo y muy importante entender, se aplica en todos los formularios, en todos los hogares de Argentina. Esto... Es un paso cada vez, digamos, vamos haciendo pasos más importantes porque vamos teniendo un dato más fehaciente. El dato del 2010 era un dato que se sacaba por una metodología, por un cálculo, una fórmula. Pero ahora vamos a tener la posibilidad de que muchos, que inclusive en el 2010 no pudieron completar el formulario, lo puedan completar, tanto de manera digital como en la manera presencial. Esto que, que estamos llevando adelante desde distintas organizaciones indígenas eh, va de la mano de poder este, ampliar en, entre el año 2023 y 2024 una nueva encuesta complementaria que aparte incorpore otros datos sobre las comunidades o sobre el sentido, la pertenencia y la identidad como individuos también hacia estos colectivos históricos que somos los pueblos indígenas, las naciones originarias, las primeras naciones, los pueblos originarios como hoy día también se lo conocen, ¿no? Eh, La verdad que para nosotros es muy importante los espacios como este que ustedes nos están brindando porque entendemos que inclusive se están tejiendo permanentemente, sobre todo de algunos núcleos concentrados de, de la información y de la comunicación con, poder, con digamos, relaciones también claras, intereses claros, tratar de estigmatizar este, una cuestión que es un derecho, que es la identidad y la, la, el derecho que tenemos a identificarnos con quienes amo digamos, con todos nuestros ancestros de estos territorios, porque no es, digamos, común, digamos, es muy común que uno diga, tengo una abuela española, un abuelo alemán, y hasta que se pidan doble ciudadanía, pero no es común que se hable del abuelo y del abuelo indígena, o que se haga un reconocimiento y se solicite una, este, un grado de reconocimiento identitario de las naciones originarias, hasta se pone en dudas, ¿no? Si eso implica un desconocimiento del Estado argentino o algo así, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos planteando es que tiene es una condición de poder realizarnos como sociedad en su conjunto desde esa diversidad y dejar de meter las cosas abajo de la alfombra, ¿no? sino realmente empezar a reconocernos y mirarnos del color que seamos, con todos esos colores, pero también con un sentido profundo, identitario, sobre todo con lo que decías en un principio, ¿no? los territorios, todos esos paisajes, toda esa plenitud, esa, esa tanta cantidad de vari variante de climas, de relieves, bueno, eso eh, permanentemente han estado... Este, eh, la, nuestra gente, nuestros mayores, nuestros ancestros poblándolo y, y han nutrido, digamos, a una identidad actualmente argentina de toda esa diversidad. Entonces la verdad que para nosotros es muy importante el momento que sea el censo cada tanto tiempo como este, pero cada vez profundizando un poquito más y que, bueno, lo podamos debatir, lo podamos discutir y lo podamos, este, podamos sentirnos acompañados entre todos, ¿no? Y reconocidos, como dice el censo. Reconocer a los pueblos originarios o la presencia de sangre originaria entre nosotros, Gabriel, también nos permitirá trabajar un poco más el sentido este de identidad que muchas veces se reclama que la Argentina, que la Argentina como país no tiene. Incluso muchas veces hemos visto este, cómo nos, nos autodiferenciamos de los demás países latinoamericanos por esto de percibirnos blanquitos como si no hubieran existido o como si no existieran pueblos originarios. ¿Cuál es el sentido? Ahora existen las preguntas 22, 23 y 24, le decimos a la audiencia, de este censo nacional que por ahí te va a sorprender, pero que te pregunta por la descendencia o pertenencia a algún pueblo indígena u originario. Gabriel, ¿cuál es el sentido que tiene meter esto debajo de la alfombra? Como vimos que se hizo históricamente en la Argentina, la negación, la invisibilización de los pueblos originarios y del entretejido social Que, del que hablabas también recién de lo que han aportado este, a, a, nuestro, a nuestra conciencia colectiva, si se quiere. ¿Cuál es el sentido, Gabriel, de ocultar? Nosotros entendemos este, que, que eh, el intento que se hace permanentemente de negar los procesos identitarios tiene un sentido de intereses de hacernos inclusive sentir extranjeros en nuestros propios territorios o crear visiones xenófobas nacionalistas en el mal sentido, ¿no? nacionalistas en el sentido de que en algún momento llegaron a, a generarse hasta las ideas de raza o diferenciación de raza. Esto es eh, complejo para una sociedad donde se levantan discursos del odio, de la violencia porque realmente entonces estamos en contra, con el, con, en contra del espíritu mismo de, de los seres humanos, de sentirnos parte de una humanidad. Por ejemplo, los mapuches decimos que somos gente de la Tierra. Mapu es tierra y Che es gente. O sea, no estamos diciendo que somos este, y nos diferenciamos del resto por, por una condición específica y puntual. Estamos diciendo que somos gente de la Tierra y en ese sentido se puede traducir como ser humano. O sea... Aquel que se encuentra en una relación con su territorio y que se siente en ese territorio puede sentirse mapuche, puede sentirse parte de ese territorio, parte de esa tierra. ¿no? Entonces, cuando empezamos a comentar esto en una Argentina que está atravesada por la extranjerización de la tierra, porque a veces nos encontramos defendiendo por personajes como Lewis, personajes como Benetton, o grupos corporativos, holding de inversión que ni siquiera viven en estos territorios. Nosotros acá en Mendoza, por ejemplo, tenemos una disputa legal un juicio contra un, un, una corporación, digamos, que está dirigida o que la administra el príncipe de Malasia, por ejemplo. No. Y, y la verdad que es increíble porque a veces nos encontramos con deba debates hacia la sociedad que nos ponen en duda si venimos de Chile, de Argentina, si estábamos antes después, y gente que termina defendiendo, por ejemplo, a personajes que no solo que no viven en Argentina, No son parte del proceso electoral argentino, o sea, ni siquiera son parte de la democracia argentina, ni siquiera del grado de participación, sin embargo, parecieron que tuvieran derechos mayores que los ciudadanos y de aquellos este, eh, pobladores originarios de cada territorio. Por eso es muy importante debatirlo, porque si no... Este, como quien dice, vamos a estar defendiendo a otros, digamos, o, o creyendo con falsos discursos digamos, nacionalistas de que estamos defendiendo la soberanía, estamos expulsando a aquellos quienes vivimos ahí. O sea, nosotros podemos garantizar que mucha de nuestra gente vive en plena frontera y defiende esa frontera en el sentido de entender la relación con, con los derechos ciudadanos que establece el Estado. O sea, y le reclama a ese Estado los derechos ciudadanos o sea nosotros reclamamos lo que dice la constitución argentina, o sea nosotros reclamamos lo que la constitución argentina se ha comprometido con organismos internacionales o sea no entonces por eso es muy importante digamos porque si no parece que en algún momento cuando empezamos a dar vuelta a dar vuelta digamos con ideas que nos meten ciertos grupos corporativos de comunicación con intereses claramente no económicos terminamos defendiendo justamente el que nos está invadiendo no entonces Esto, por eso es tan importante ¿no? hacer estos procesos y aprovechar momentos históricos como este para hablar estas cosas ¿no? En más de una oportunidad nos lamentamos de que la realidad le da la razón a Gabriel Joffre semi semipermanentemente <risa> digo porque se está generando sentido en, en, en, para ese lado Gabriel permanentemente, sobre todo para sí. las personas que nos escuchan y que tienen generalmente la tele prendida, les reiteramos háganse un favor y apaguen la unos días para ver que la vida y el mundo es distinto. Pero sí, es muy importante esto que menciona Gabriel Jofré porque tenemos que ir por ese sentido identitario que nos permita decir enteramente y con mayúsculas el día de mañana, sí, yo soy tal cosa, yo soy de Argentina, yo soy este, ¿no? Y el primer derecho, si, si se quiere, eh, Gabriel, es este de la identidad. Estamos Mientras charlamos alentando a las personas que nos escuchen a responder adecuadamente sobre este tema, incluso si se autoperciben descendientes de algún pueblo originario o si saben a ciencia cierta si una abuela, un abuelo, un, alguien en la familia tenía sangre originaria o sos afrodescendiente. Gabriel, la verdad es que el país está atravesado por, podríamos decir, microconflictos, pero sabemos que el conflicto es uno solo y de... Del otro lado están estos intereses que vos visibilizaste también y que tienen la forma de una moneda. Plata, plata, plata, Gabriel. Los territorios están en disputa y eh, si hay algo que reconocemos de los pueblos originarios, de cada una de las personas que habitan los territorios, es la responsabilidad con la que se comprometen a proteger lo que es de todes. Eh, ¿Cuánto <risa> conflicto en la zona en la que vos vivís, Gabriel? Sí, mira, primero que acá tenemos grados de conflictividad altos en muchos casos porque hay mucha demora administrativa, burocrática, en cuanto al proceso de relevamiento territorial, en cuanto al proceso del de, eh, reconocimiento de las personarías que son procesos administrativos a veces que demoran, pero a su vez también entendemos que hay eh, a veces esas trabas vienen ¿no? por cajonearse en algunos lugares o por trabas políticas ¿no? que se dan. Y la verdad que venimos, digamos, eh, de hace un tiempo a esta parte, planteando también una discusión con respecto a los poderes judiciales. Encontramos en algunos jueces y fiscales, no todos, esto que está en discusión hoy día, que es la justicia, porque finalmente es la responsable de hacer cuando se ha violado o cuando hay que ejecutar un marco normativo que define el Poder Legislativo y que el Poder Ejecutivo debe generar las condiciones y tiene la responsabilidad de hacerlo. Estamos teniendo sentencias que desconocen la aplicación de la ley de emergencia, por ejemplo, la ley 2670, que la verdad nos sorprenden e inclusive nos ponen en grado de situación compleja. Una de las sentencias del Poder Judicial de la provincia de Mendoza argumenta esto, dice... Como ya hay comunidades, nosotros tenemos seis comunidades que ya fueron relevadas, de 26 aproximadamente que están solicitando en esta zona. Dice, como ya hay seis comunidades que han sido relevadas sus territorios, las, las nuevas comunidades que solicitan relevamiento no deberían estar cubiertas porque podrían enviarlos, o sea, podrían hacer uso de ese territorio que ya fue relevado. Esto es una idea, digamos, nosotros lo, lo relacionamos con el apartheid, o sea, vamos a buscar un lugarcito, digo, eso es lo que se aplicó con la conquista del desierto, la reducción territorial, las reducciones que le decían. Aquellos lugares a donde nos llevaban a una colonia, los ponían a todos ahí alejados de la sociedad, y obviamente de la cual empezamos a salir algunos de los que quedaron en esos lugares, pero muchos quedamos dando vuelta igual en ese territorio. Y se criaron nuestras familias, nuestros abuelos, nuestros tíos, y ahí estamos nosotros hoy día. Entonces cuando la justicia hace esto esta sentencia o expresa de esa manera, porque son opiniones dentro de una sentencia, que cuando las ponen en discusión, hasta nos resulta grave porque decimos que los jueces tengan este tipo de expresión, es una expresión muy grave, digamos, ¿no? Eh, entendíamos que hacer visible que a veces los mismos poderes judiciales o los mismos jueces que se han formado en universidades, negacionistas, racistas, colonialistas, deben hacer también, porque no porque estén, estés ahí eh, pienses que el mundo va a ser como donde vos estuviste siempre, digamos, ¿no? donde vos lo miraste, el mundo cambia, las realidades cambian y justamente los norm marcos normativos se actualizan porque hay nuevos derechos que en realidad no son más ni menos que las viejas demandas que no fueron integradas, parte de la población que no, no era escuchada, digamos, y cuando empezamos a ser escuchados hay gente que se le ocurre empezar a hacer oídos sodo, sordos tirar para atrás esos procesos, ¿no? Para nosotros eh, es muy importante aclarar, digamos, que cuando se avancen los derechos, se avanzan los derechos de toda la ciudadanía. Cuando reconocemos los derechos de las diversidades, nos empezamos a dar condiciones de derecho a todas, a todos, a todes. No, no es que sea solamente a ese grupo parcial. Avanzamos como sociedad, como humanidad avanzamos. Entonces... Esto, para contarnos un poco de lo que pasa por aquí, por Mendoza, una ciudad, y, y perdón, una provincia que tiene un grado de, de mucho, de una actitud conservadora, digamos, ¿no? Pero que a su vez es una provincia que ha generado movimientos históricos como el parientazo, ¿no? En defensa de un derecho tan fundamental como es el cuidado del agua, a través de una ley insignia como la 7722, y en la cual se esgrimió la primera marcha plurinacional, digamos, en defensa del agua. O sea,. Esto es un cambio social, es un cambio muy grande que se va dando y está claro que en algunos, en algunos estamentos del Estado, en algunas instituciones todavía está el racismo instalado, todavía está la discriminación, el colonialismo digamos, ¿no? Está instalado en esos lugares y bueno, de a poco habrá que ir haciendo los esfuerzos necesarios este, siempre, digamos, en grado de diálogo siempre en grado de profundizar el encuentro, de profundizar este, discursos que no nos confronten y que no nos violenten, sino que nos den nos permitan intercambiar esas ideas y que realmente, bueno, ojalá que podamos ser como siempre fuimos o como alguna vez fuimos, que tengamos una relación íntegra con el territorio y con los demás seres humanos, ¿no? Ahí está el objetivo, lo primordial, desarrollarse, poder ser feliz. Es, eh, somos personas que vamos por el mundo y bueno, nos vamos chocando permanentemente con estos intereses de los que nos da gusto escuchar. Gabriel Jofré, te estamos muy, <risa> pero muy agradecidos por esta visibilización de eh, que somos muchos en la Argentina, que nos movilizamos por memora, memoria, verdad, justicia y también por identidad, por eso le estamos pidiendo a todos que acompañen en el censo respondiendo la 22, 23 y 24. Gabriel, muchas gracias por este ratito. Bien, eh. te, te dejamos adentro de nuestra agenda para hablar a en bien. algún momento dentro de poco de, de las particularidades de algunos de esos conflictos que, a que vamos a dejar para más adelante. Dale. A disposición, a disposición. agradecido una vez más. Como que tengan un buen camino. Que los sueños, los buenos sueños los acompañen, que tengan un, un, un, un buen pensamiento y ojalá que nos podamos encontrar nuevamente. Eucayal. E Eucayal, gracias Gabriel. Buena tarde para vos también.